Hermesera, momento de darle la bienvenida al aire a Natalia Pérez, ella es la secretaria de género de ATE. Eh, Natalia, Pablo, soy, te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia de la Kermess. Bueno, ¿cómo andas, Natalia? ¿Bien? Eh, bien, bien, bien, Pablo. Bueno, eh, no ¿Qué? sé qué querer. No, te quería. Te... Te quería consultar por... Bueno, ayer hicieron una conferencia de prensa sí, eh, denunciando sí, sí. un caso de violencia de género en el hospital René Favaloro. Eh, a ver, ¿qué nos podés sí. contar del caso? A ver. Bueno, eh, nosotras, junto con mi compañera Mariana Duesa, que conformamos el equipo de la Secretaría, Secretaría de Género y Diversidades de ATE, sí. eh, recepcionamos desde la Secretaría Gremial la situación eh, de la compañera en donde la escuchamos en primera persona. Esto sucedió el día 7 de junio, eh, en donde a partir de su relato nosotros nos pudimos dar cuenta de diversos y constantes maltrato, hostigamiento, abuso de poder, amenaza y persecución. Dentro de esa violencia también la compañera eh, nos pudo eh, relatar la violencia verbal, psicológica y emocional, en donde se fue incrementando, formando así formándose un eh, ámbito hostil y perjudicial dentro del eh, servicio de gastroenterología del hospital eh, René Favaloro. Sí. Toda esta situación estaba en conocimiento de la jefa de gastroenterología y la jefa del departamento de enfermería, en donde no se tomó ninguna medida de protección hacia la compañera, como así tampoco a las, a las demás compañeras enfermeras que aún no se animan a denunciar. Ah. Bueno, nosotros desde la Secretaría eh, de, de Diversidad y Género de ATE le elevamos una nota a la jefa de eh, enfermería para ponerla al, al tanto de, de la situación a través de un acto administrativo en donde se relata la situación de violencia de género con modalidad eh, laboral, ¿bien? Sí. Dentro del servicio de gastroenterología. Esto obviamente se hizo para dejar constancia y que se arbitren las medidas de protección necesarias hacia la compañera y que se active el protocolo de violencia de género en los lugares de trabajo. Natalia, antes que continúes, eh, la, sí. la víctima es una enfermera. Sí, es una, es, es una enfermera. Es y, una enfermera. Y, y, el, y el violento en este caso eh, eh, es... Es un, un compañero del mismo servicio médico. Es un médico. Gastroenterólogo. Ah, gastroenterólogo. Bien, bien. Eh, bien. Con, eh, continúa. Decías que ustedes pidieron que se active bien. el protocolo y, y bueno, y ¿qué? Bien, mediante una nota eh, dándole conocimiento a la jefa del departamento de enfermería. Sí. Una vez que esta jefa recibió esta nota... Eh, eh, re recibió a los compañeros del CDP en una reunión junto a la compañera, el día 10 del, de, de junio, ¿no? Mm. En donde nuevamente la compañera de la Secretaría Gremial les solicita de forma urgente que tienen 48 horas para activar el protocolo, que aún no se ha activado. Ah, Miren no. el día que estamos. Sí, un mes. Un mes después, a su pues... vez... No hay respuesta. A su vez se activó la licencia especial prevista en la ley 3042, en donde se extendió hasta un, ¿no? Sí. Se, se solicitó el día 11, pasaron 15 días y se volvió a hacer una extensión de la, de la licencia especial, producto a que todavía el agresor sigue en el lugar de trabajo. ¿Bien? Sí. Se le acompañó a la compañera, a la unidad funcional de género, a efectuar la denuncia penal por motivo de violencia de género con modalidad laboral. El día 10 de julio, ¿bien? Junio, Entonces, de junio. 10 de junio. Entonces, sí. 10 de junio se hizo la denuncia penal. Mm. Entonces, se le envió notas de dichas actuaciones a corto plazo al director de la Dirección General de Personal, quien eh, integra la red territorial contra la violencia laboral y a su vez desde el área de abordaje del Ministerio Público Fiscal donde nos informaron que la causa la tiene el fiscal Casay Cristian. Mm. Tanto en el día de la fecha, en, esto se divide en dos partes, tanto desde el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio de Salud, no, todavía no se ha activado el protocolo en resguardo a la víctima, ¿no? Mm. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo está ella? Digo, eh, ¿Está yendo a trabajar o está todavía con la licencia? No, no, ella, eh, ella está en su casa ah. porque la ley establece esta franquicia, una licencia especial, número ah. 3042, en donde las víctimas de violencia de género quedan resguardadas ah. hasta que se pueda apartar al agresor del lugar de servicio, porque la La compañera quiere volver claro. al lugar de trabajo. Uh -huh. Ahora te voy a contar qué otro organismo intervino para que ustedes y la audiencia sepan qué, qué es lo que eh, ha gestionado desde, la, desde el Ministerio de, de Salud. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, dale, a ver. Bien. Eh, entonces, como te iba diciendo, se mantuvo una reunión uh -huh. con la abogada del Ministerio de Salud, quien trasladó la situación de la compañera al subsecretario el doctor Vera y a su vez a la señora Cintia Salabardo, quien está a cargo de la subsecretaría de salud social y comunitaria en donde ellos tenían verbalmente una información pero no le había llegado el procedimiento administrativo entonces nos comunicamos al nosocomio de Favaloro para que la asesora legal nos diga en qué paso estaba el tema, en la situación de la compañera. La asesora legal del Departamento de Legales, bien digo, del hospital René Favaloro, nos transmite que la situación de la compañera le da traslado a la señora Cintia Salabardo. Muy bien, la, la, la señora Cintia Salabardo eh, nos comunica que se tomaron eh, eh, dos disposiciones. Una es el pase de la compañera a clínica médica, o sea que a la compañera se la retira del lugar de, de trabajo donde sabemos, donde tienen que saber que la compañera es una compañera eh, técnica en la enfermería de gastroenterología, es anestesista y la mandan a clínica médica a llamar paciente a pasillo. Claro. Y otra disposición es que debido a la renuncia del jefe médico de gastroenterología, eso queda céfalo, entonces la ponen como jefa interina a una directora asociada del nosocomio de Renefa Valoro. Estas son las disposiciones que nos dice uh -huh. Cintia Salabardo que se lleva en el mientras tanto a cabo. El día viernes nos manda... En, eh, nosotros le mandamos una nota a ella para ver qué intervención va, va a tomar la su, su, su secretaría entonces nos dice nos contesta por nota que eh, la subsecretaría de eh, salud social y comunitaria dispuso que eh, un encuentro semanal de dos horas con los actores implicados de esta denuncia con una psicóloga a cargo. Eso es lo que se viene haciendo desde la parte del Ministerio. ¿Bien? Claro. Como no tenemos respuesta favorable para la compañera para que vuelva a su lugar de trabajo, el único organismo que tuvo intervención a través de que le enviamos un informe desde nuestra Secretaría fue la Secretaría de Género y Diversidad Bien, sí. el día 25 le enviamos este informe en donde ayer tuvo intervención la Secretaría de la Mujer, en donde en el Centro Territorial Integral eh, eh, tuvo eh, una reunión la compañera eh, atendida por el equipo interdisciplinario. Así que eso sería lo único, el único lugar en donde tomaron intervención. Eh, y Natalia, y te, te consulto, ¿qué debería hacer sí. eh, eh, el ministerio en este caso? Eh, según lo, el ministerio, eh, sí. tanto el ministerio, tanto el hospital, sí. el, el hospital René Fabaloro, es simple lo que tienen que hacer: tienen que activar el protocolo violencia de género hasta que se demuestre lo contrario, hasta, eh, hasta para apartar al agresor y que la víctima siga en el lugar de servicio. Claro, hicieron todo claro. lo contrario, hicieron todo lo contrario, hicieron, Exacto. sacaron a la hicieron... víctima y dejaron al victimario ahí adentro. Claro. Exacto, hicieron todo lo contrario, vos no. bien lo dijiste. Sí. Sí sí, sí, sí, sí. En donde el recorrido administrativo que se realizó mm. desde la Secretaría, previamente es dejar en claro y en evidencia que el Estado está ausente. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. sí. Bien, mm. porque se está sabiendo que hay hechos de violencias de género, de maltrato, hostigamiento, persecución laboral por el cargo que tiene el agresor, entonces en, en este servicio no se está cumpliendo lo que establece la OIT en lugares y espacios libres de violencia, como lo determina el convenio 190, recomendación 206. Me... Sí, sí, sí, está, está clarito lo que estás diciendo, eh, Natalia. Eh, o sea que, que, que, el agresor ¿qué? todavía sí. se encuentra en el servicio sí. y la víctima lamentablemente en su, en, en su hogar porque no puede volver porque este médico... Sí, ahí. Claro. Eh, Natalia, eh, ustedes decidieron ayer hacerlo público ante la falta de respuesta y nosotros ante lo que... decidimos, sí. Exacto. Claro, nosotros sí. decidimos ayer hacerlo público en una conferencia de prensa mm. porque nosotros tenemos intervención hasta un límite. Claro. Por eso reitero que el único organismo que está encargado en esta temática, que intervino, es la Secretaría de la Mujer que tiene la potestad también para intervenir que de hecho ya lo hizo en donde va a elevar informe a la FIA y eh, al Ministerio de Salud. Natalia, eh, clarísimo, eh, están eh, pidiendo y exigiendo que se cumplan con el protocolo. Eh, y que... Solamente sí. queremos que eh. se cumpla el protocolo de sí. violencia de género en los lugares de trabajo, que todavía a lo que estamos a la, a, desde que se inició la situación de la compañera no se ha implementado Natalia eh, no sé si quedó algo sino muchísimas gracias eh, por estos minutos con Kermes no no más vale que creo, estaremos... creo, no sé si fui no no clarísimo eh, bueno. a, además lo seguiremos al tema eh, porque vamos a esperar a ver qué qué respuesta bueno, hay a algo que sí. quiero algo que algo también quiero que, que que que también tienen que saber que no es la primera vez que hubo violencia de género y que el Ministerio de Salud eh, se tardó. Por ejemplo, la localidad de Intendente Alviar, dos años se tardó para que atendiera el pedido de las víctimas que aún aún hoy, en el día de la fecha, siguen con carpeta psicológica debido a la terrible situación que vivenciaron en, esa, en ese nosocomio. Claro. No, no es la primera vez que pasa que el Ministerio se toma todo su tiempo para determinar e implementar algo tan simple que es activar el protocolo en violencia de género en los lugares de trabajo. Natalia, eh, muchísimas gracias eh, por el testimonio. Bueno, eh, no, que, muchísimas gracias a ustedes. Eh, que tengas buen día. Y por difundirlo sobre todo. Bueno, Muchas gracias. No. Pasaba Natalia Pérez, la secretaria de Género de ATE, eh, por la mañana kermesera. Son las 9 y 5 minutos ahora, vamos. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermes 106.1, la radio comunitaria.